Pero la buena compañía, la entretención Los buenos invitados también en Carnaval Nunca fallan Está con nosotros a esta hora El presidente regional de la UDI El abogado precandidato a diputado por el eh, distrito número 7, su tierra, sus eh, ciudades, su región, la que quiere representar en el congreso. Cristian eh, Barrera, ¿cómo estás Cristian? Muy Martín. buenas tardes, buenas tardes bien claro, sí, contento, po. pero a la vez muy preocupado porque tenemos un sicario suelto. Po. Oiga, así <risa> dice, así dice, hay un sicario suelto. Eh, después de cinco días, ¿estará en el país todavía? No, yo, de hecho, a ver, Hace unos 25 o 30 minutos apareció una nota del canal 13 señalando a una señora que lo había visto en Quilpué, así que lo tenemos en la región. Ya. Ya, para eh, para pa remate. Pa remate lo tenemos ya. en la región. Ahora habrá que investigar si efectivamente es él, tendrá algún eh, algún parecido, quizás, Claro, lógico, ahí la, la, las fuerzas policiales tendrán que hacer todo lo, lo, lo, lo estrictamente necesario para que para pa identificarlo, pero en realidad ya esto es una cuestión muy muy preocupante ya, porque... a, a ver, co contextualicemos esto primero. Em eh, ¿Qué fue lo que pasó con la liberación de este eh, sicario Osmar Ferrer que además, dicen, tiene eh, vínculos con el con el tren de, de, de Aragua? ¿Cómo comenzó todo esto? A ver, hay una serie de, de, de hechos que va relatando en el fondo tanto el Ministerio Público, Gendarmería, donde efectivamente el día de ayer habría existido una audiencia y después, posteriormente, hay una comunicación del Poder Judicial hacia Gendarmería entre oportunidades donde sean Eh, visiones contradictorias primero que esta persona tenía que estar con arresto eh, en el fondo medidas preventivas y luego posteriormente aparece otro otra orden señalando que tenía que en el fondo estar libre por lo tanto luego llegó la tercera orden cuando ya era demasiado tarde entonces aún estamos esperando las la, la excusas del poder judicial que ha, ha señalado en principio tenían algunas dudas y si esta cuestión iba a ser finalmente un tema de un hacker informático pero finalmente lo desmienten. y eh, Pero a la larga esto se ve a un, un error administrativo que es extremadamente grave para el país. Pues. O de sea, hecho, yo, yo creo que de dónde lo miremos es grave. ¿eh? Eh, sí, porque, eh, eh, porque eh, primero, afecta a la confianza primero de la ciudadanía toma. hacia el Poder Judicial. Yo ¿Y, creo cómo que eso es lo sido, ¿Y cómo hayan sido los hechos? Porque primero se habló de una negligencia de eh, gendarmería. Gendarmería dijo, a ver, no, nosotros activamos los protocolos, chequeamos, revisamos, escaneamos, coincidía todo... Todo era legal, digamos, no había un, una falsificación del de documento que provenía además Exacto, desde ¿sí? el Poder Judicial. El Ministerio Público salió además a entregar las declaraciones, a, a investigar lo que haya que investigar, y los últimos que hablaron fueron los del Poder Judicial, que además no no dieron luces tampoco de lo que habría ocurrido, sino que, que están iniciando la investigación hoy día claro. están iniciando una investigación. Entonces se hablaba de hackeo, se hablaba de falsificación, eh, surgen las dudas además que hoy día... Eh, eh, se sabe que este documento es oficial como provino de dónde vino, digamos, desde el Poder Judicial eh, si fue la jueza alguien eh, ingresó al computador al correo, a la cuenta de la jueza porque aquí tienen que haber, me imagino, varios filtros no, para no, no, hay varios que llegue sistemas. a la gente de la veridad es un Entonces, tema administrativo directamente como haya octavo octavo sido, garantía, como sí. fuera, como fuese es grave. No, es gravísimo, sin en el fondo ver. Primero afecta la seguridad de los de las personas, ya es lo primero. Segundo, ya a un día se encuentra probablemente en nuestra región según las fuentes que se, se han indagado hasta el último tiempo. Tercero, eh, la confianza de la gente en la justicia hoy día es aún peor, pues Porque finalmente eh, no solamente hay un problema de puertas giratorias, sino que además el poder judicial tiene errores administrativos que generan que un sicario relacionado al Tren de Aragua hoy día esté en las calles, libre Y esa es una cuestión que no puede pasar. Evelyn Matei, por ejemplo, la candidata presidencial de la UDI, Chilevamo, eh, propuso que se debiese citar al COSENA. El COSENA, tú sabes que es uno de los organismos que también está encargado de la seguridad y la defensa del país, por lo tanto yo creo que es una de las medidas que puede servir para encontrarlo lo más rápido posible, en forma eficaz. Ahora, ahora independientemente de que esta persona la encuentren, ojalá lo antes posible, errores como esto no pueden volver a pasar, pues ya ni son cuestiones que a la larga comprometen la seguridad de cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Sí, eh, ya sabrían ya sabían quebrado, digamos, las confianzas con el poder judicial, la verdad. Claro, hace, en el caso Mosilla y la hace, serie hace mucho ustedes, tiempo, claro, ¿no? Claro. Eh, pero lo lamentable es que se siguen quebrando aún más todavía. Eh, y hay una sensación de que de que todo de que todo está mal de hoy día el, el narcotráfico, la corrupción, lamentablemente ha ido ingresando, lo hemos visto al ejército, a las fuerzas armadas, a carabineros, al Poder Judicial, eh, a que nos salve el Chapulín Colorado a propósito de que, de que está de modo hoy día con, con la serie de, de, de Netflix. Claro, pero, lógico. Pero si, si no, ¿quién, tú? No, no, no, lo que pasa es que a ver, en otros países, al menos desde el punto de vista administrativo, hay ciertos atisbos de, de, de una herencia que a lo mejor Chile podría recoger porque además de la función que tiene la contraloría, por ejemplo, en el caso de los órganos de la administración del Estado como mecanismo de control, hay órganos que tienen uno o dos controles internos y yo creo que eso es lo que le falta a veces al país, ¿ya? Genera más burocracia, estoy de acuerdo, pero situaciones como la que tan graves como la que estamos viviendo hoy día no estarían ocurriendo. Ese es el problema. Que en el fondo no hay una doble comunicación. Además, eh situaciones como esas ya han pasado en el país acuérdate, por ejemplo, en el caso de la jueza Donoso también hubo una, una liberación de una persona que había sido imputada por un crimen de homicidio de una menor de edad y finalmente también se lo libre entonces y eso le generó una acusación pero, constitucional pero por, por decisión, eh, el propio día lo que se investiga es de dónde claro. vino, digamos Este, este documento que hoy día da la liberación a este... O sea, todo indica ciclo. que esto emana del octavo juzgado de garantía, que es el que comunica finalmente al, al, a la gendarmería eh, el hecho de que esta persona hay que liberarla. Pero sin perjuicio de ello hay tres comunicaciones, una que dice que sí, después se equivocan con el nombre, rectifican, dicen que hay que liberarlo, después vuelven a ingresar otra. Entonces, por eso te digo, Yanni, que esta cuestión requiere una mayor fiscalización. Y eso no solamente es función de, de, de los órganos internos, sino que también de la Cámara de Diputados. Yo me encantaría ver cuál es la función o cuál es la opinión que han tenido nuestros, nuestros diputados y los diputados también del oficialismo respecto a... a a cuál van a ser las medidas que van a tomar? Si es que van a citar al, a la presidenta de la Corte Suprema, una comisión investigadora. Si es que van a fiscalizar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, porque también están para eso, Ullani. Ministro Cordero, ministro Cajardo, todos, todos tendrán que eh, me imagino aportarlos ante fiscal nacional, necesarios. claro. Y y cómo no, pues, claro que sí. Ya, eh todo Hay que además, cuidarse entonces, sí, porque está, está pues, suelto, está un sicario <risas> suelto. Eh, y todo esto además con antecedentes preliminares, porque la noticia está en pleno en, en pleno desarrollo. desarrollo. Sí, sí. Eh, ayer en la en la tarde noche se conocieron los eh, los primeros antecedentes, otros hoy por eh, por la mañana, eh, ahora cómo se llega a todo esto? ¿Cómo cómo cómo cómo se entera hoy día? Eh Eh, la ciudadanía la prensa además de una cuestión que ocurrió hace eh, cinco días porque perfectamente Dice esta señora que lo vio eh, lo Muy vio bien. en Quilpue, lo vio claro. en la región, perfectamente por haber salido del país por donde mismo entró, y de manera irregular además. Claro, o sea, a ver, esto, la, la ciudadanía se entera finalmente porque las policías dan la orden, en el fondo, de búsqueda, ya, eh, el, o sea, el Ministerio Público da la orden y las policías empiezan a buscar por todos lados, por lo tanto, se publica la foto de este joven de 18 años de nacionalidad venezolana, eh, con la foto y todo eso que involucra para tratar de encontrarlo, entonces... El escándalo que significa esto en nuestro sistema de justicia es impresentable para el país, es impresentable. Por lo tanto, hay que tomar todas las medidas de, de, de resguardo primero para encontrarlo, pero también yo creo que una profunda reforma para evitar que errores como estos no vuelvan a ocurrir. Cinco minutos faltan para la una de la tarde. y Conversamos con Cristian Barrera, precandidato a diputado por el distrito número 7, abogado. Eh, presidente, además de, eh, de la UDI eh, ya lo sabemos que eh, el tren eh, de Aragua la inmigración eh, en nuestro país ha generado además también una grave crisis en la seguridad, en el crimen organizado eh, que va muchas veces incluso de la mano también con el eh, comercio informal en eh, Viña del Mar el fin de semana recién pasado hubo eh, un ataque a tiros eh, ocurrido Eh, el domingo para ser tiros. más exacto eh, trece tiros ni siquiera uno, y no, quedó, no, quedó, no. Trece, claro eh, no, en... está bendito por el dios de la cueva claro. está, no, no, gracias no. a Dios pues, bueno, logró eh, salir ileso y en pleno centro de Viña del Mar sí, sí, sí es, es, eso, eso es lo grave de esto, porque en la larga, nosotros hemos conversado ya ella durante, ya casi seis meses la, la grave situación de seguridad que estamos viviendo en Viña del Mar y en la región particularmente eh, pero el avance de la estructura criminal que existe hoy día en Viña del Mar, en Valparaíso, lo único que ha hecho es poner en tela de juicio la seguridad de las personas de a pie, de las personas que se levantan a las 7 de la mañana a trabajar. Entonces, y la alcaldesa Ripamonti, la delegación presidencial, el gobierno a nivel central, nada, no hacen nada. Eh, dan dan palabras de disculpa, vamos a mejorar esto, me recuerda alguien que decía estamos trabajando para usted, pero finalmente no hay hechos concretos que finalmente permitan sacar adelante esta situación. Entonces, Yani, yo creo que esta cuestión ya no no, no da para más, o sea, eh, urge un cambio de gobierno, urge que se tomen las medidas pertinentes, urge en el fondo las mejoras para que la gente pueda salir adelante, Yani, eh, porque esto afecta no solamente Eh, el, el punto de vista de la seguridad afecta el turismo. Vimos hace poco, también ayer, de hecho, eh, Estados Unidos eh, estimó que Valparaíso y Viña del Mar eh, son comunas que finalmente un toque de alerta para que no vayan. Entonces, Viña del Mar es una comuna turística. Su, su, su economía también depende mucho del turismo y hoy día se ve afectado también por este tipo de cosas. Entonces, Yanni, yo creo que esta cuestión no da para más eh, en ese sentido. Y estos hechos son eh, una muestra, además, de la, de la grave crisis de seguridad que vivimos, no tan solo en, en, en la región, sino que también, por supuesto, en, en, nuestro, en nuestro país. ya es recurrente comenzar la, las mañanas comenzar las jornadas con, noticias con, malas, noticias. Esta, con malas noticias con malas con noticias. noticias como estas como las como las balaceras como los asaltos los robos, las encerronas en fin etcétera y que lamentablemente eh, cada vez son más eh, recurrentes en nuestra región y por sobre todo en viña del Mar y valparaíso el narco la delincuencia mira ya ni de hecho yo estuve la, la semana pasada en, en puertas negras ya eh, gracias a la gentileza una, de una dirigente que me, que me abrió las puertas Y en el camino, en el fondo, preguntándole derechamente qué era lo que ella esperaba para el país, en qué la podía ayudar, en el fondo, cuál... Porque uno puede proponer muchas cosas como candidato, pero lo importante también es escuchar. Y ella me dijo, mire, mijito, yo lo único que le pido es que me ayude a sacar a los niños del narco, de la droga. Esta cuestión está terrible, eh, necesitamos, en el fondo, ayuda en materia de, de, de esparcimiento, que los jóvenes puedan tener otro tipo de, de, de realidad para que puedan salir de esta situación, y eso es lo que pasa en los cerros de Valparaíso, eso es lo que pasa también en los cerros de Viña del Mar, esto no solamente en el plan, ocurrió en el plan esta balacera, probablemente por algún ajuste de cuenta, no es primera vez que lo vemos, ya porque 13 balazos ya porque hubo una premeditación conocida, esta persona la buscaron, eh, le hicieron un seguimiento, iban a matarlo, no fue un accidente. Entonces, el flagelo del narco, la droga y la corrupción nos tiene tomados la región y el país. Y lamentablemente, como bien como lo decía Cristian eh, Barrera, hoy, eh, nuevamente, porque esta no es la primera advertencia que hacen desde eh, Estados Unidos para que sus no. compatriotas tengan, eh, tengan tengan cuidado, ¿no? Ellos eh, declaran algunas zonas de advertencia, digamos, en, en las salidas turísticas de eh, quienes eh, viajan desde Estados Unidos a nuestro país, entre ellos Santiago, pero eh, además también Valparaíso eh, eh, y Viña del Mar afectando principalmente el turismo. El motor turístico de la región. Correcto. O sea, independientemente que hay comunas como Cartagena que también reciben una gran afluencia de, de turistas, eh, particularmente en el caso de Viña del Mar, bueno, la situación es, es, es terrible porque a la larga también hay otros países que analizan, la comunidad internacional analiza en el fondo las órdenes de alerta de Estados Unidos y finalmente también podrían tener la misma decisión. Estamos hablando de países europeos, países donde normalmente vienen turistas a Chile y, y, y, y esto afecta derechamente, además de la seguridad y el prestigio del país, la economía local, uh -huh. que, que, que ya, ya está mermada. <risa> Eso Entonces, le iba a decir, y que bien alicaída ya está ¿no? con la claro. cantidad de locales que hoy día han, han cerrado. Tanto en Viña del Mar, en Valparaíso, pero esto afecta además también la gastronomía, la hotelería y tantos otros rubros que ¡Ay! hoy día generan la mayor cantidad de empleo en, en, va en comunas con, de la región. Y, y va contrario también a todo lo que nosotros creemos que le sirve al país. Por ejemplo, muchas veces los candidatos presidenciales habla de que el país tiene que crecer. ya Y la gente dice, bueno, ¿qué es que crezca el país? Bueno, que tenga más empleo, que tenga más trabajo, que la gente pueda el día de mañana ganarse su sustento. Eh, y hoy día no se puede la, el comercio ambulante es la, la muestra más empírica de ellos uh -huh. eh, yo ya estaba pasando porque había el paraíso, habían tres personas incluso con un, como con un corpóreo eh, haciendo malabares para poder subsistir eso es un dolor grave para la ciudad porque yo no creo que simplemente lo hagan porque les parece entretenido, sino que también porque tienen que llevar alimento a sus caras, a sus casas uh -huh. Entonces, eh, eso el, el aumento de la pobreza en la región también, en el país, ha sido demasiado ha, ha explotado. Eh, lo venimos viendo desde la pandemia, pero ahora ya llegó a niveles que son eh, mucho más grandes y esas son situaciones que hay que corregir sí o sí, si no este país va a quedar en la acuarela. Y ahí viene eh, viene hoy día además también la comparación que se hace, así que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero eh, cuando Evelyn Matei fue... Ministra del Trabajo, por ejemplo, mm, claro. la cantidad de empleos que se generaba en nuestro país, bajo el alero además también del gobierno de Sebastián Peñera, y lo que ha ocurrido además eh, estos últimos estos últimos años, ¿no? Con el gobierno de eh, Gabriel Boric, en donde hoy día la candidata presidencial, además también del oficialismo, ya en Cádra, fue Ministra del Trabajo Bueno, la Ministra del Trabajo se ha llenado la boca sobre la reforma de pensiones sin perjuicio de que esa reforma no la sacó solamente el oficialismo, sino que también fue con los votos de oposición, ¿ya? Eso es lo primero y que también hay varias críticas que sí es o no una buena o mala reforma, ¿ya? Lo segundo es que, claro, o sea, a la larga lo que le mejora la calidad de vida a la gente su sustento, su trabajo. Este gobierno ha sido eh, el promotor, el RPP de la generación del empleo en el Estado. Ha aumentado el trabajo en el Estado y ha disminuido, desgraciadamente, el trabajo en el mundo privado, que es donde la mayoría de los chinos trabaja. Entonces, esas son situaciones que encarece la vida, aumentan la inflación, el crecimiento se, se va a las paiglas. Eh, no, no hay cómo enfrentar esta situación si no es con orden, progreso y esperanza, como diría Elí Mate, pues, si lo sí. queremos hacer de alguna manera. Eh, eh, claro que estaba tratando de escuchar, pero veía el otro día eh, veía el otro día datos porque hoy día eh, se celebra, ¿no? el sueldo mínimo en 500 y tanto y tanto 1000 sí. pesos pero como la inflación hoy día ha mermado Oye, ya, ese dinero, ya porque ya no es con el sueldo mínimo de 800 y tantos mil, hacia la comparación comprábamos tanto mm. eh, y hoy día con el sueldo de 500 y tantos mil compramos tanto, que es mucho menos a lo que podíamos adquirir eh, con un sueldo mucho más mucho más bajo, entonces, claro si bien se aumentó el sueldo mínimo, no nos hemos preocupado de mejorar además también la condición económica que tiene hoy día el país y la inflación, para que esas 500 lucas realmente valga la pena ganarla Lógico, o sea, es, es ese es el problema tan grave que tenemos hoy es que finalmente la gente asume que subiendo el sueldo mínimo se le va a mejorar la vida, y que son las empresas las que suben los precios, porque si no pues si los bienes no son ilimitados entonces aquí lo que hay que hacer es que el país crezca, que, que en el fondo la economía y los tratados de libre comercio lleguen a, a cumplir su efecto en la medida en que el país también dé trabajo Ajá. es la única forma que esta cuestión funcione, porque si subimos el sueldo mínimo podemos llegar hasta el millón de pesos, pero no alcanzar para nada ¿verdad? Ya lo vivimos hace 50 años. Yo creo que no hay que volver a pensar o caer en lo mismo. Tres horas con cuatro minutos, actualidad de semana. Cada martes conversamos, conocemos la opinión que además va recogiendo de este recorrido territorial por el distrito número 7, el presidente de la UDI, eh, abogado, hoy precandidato, además a diputado por el distrito, don Cristian Barrera. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Muchas gracias, Yanni. Te pasaste. buena semana